este modelo de de salud gratuita completo es completo medicamento consulta laboratorio eh, bueno todo es este, gratis bueno pues, y eso ha sido también gracias a la vivencia que hemos tenido como vecino como dirigente como pueblo antes de ser alcalde yo no tenía ningún seguro van a tampoco me enfermaba era como tarzán nada y ahora ya agarran algunas entonces eh, yo no conocía en mi familia en el entorno de la sociedad que me rodeaba como sufrían para un resfrío tenían que pagar consulta y medicamento para un pequeño corte un pequeño accidente tenían que pagar consulta y medicamento no había nada gratis Cuando era dirigente hemos comenzado a pelear con las hermanas de, de Clara Rizzi. Era dirigente y yo decía, ¿por qué no le dan por lo menos consulta gratis? Si el médico tiene ítem. No, aquí se paga. Pero consulta no, se paga. Y de eso hemos trabajado con el doctor Salguero, medio radical, no Hemos desocupado y hemos preferido alquilar una casa propia, una casa ajena y decirle, aquí vamos a tener gratis. La gente está sufriendo entonces de ahí nació creció desde mi vida dirigencial esta de atención gratuita y más aún por los médicos que nos ha dado el ministerio de salud médicos mi salud era yo dije no habíamos estado lejos nuestra lucha había estado también coincidiendo con las políticas nacionales.